nacional, este y, y, y por eso va a salir todos los partidos a ganar, sin relajarse y mucho menos. Eh, se miraba también de reojo en Mar del Plata, y este señor con el que vamos a hablar ahora me va a decir que sí o me va a decir que no. Javi Ganchelli, ¿cómo te va? Buen día. Hola Fabi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, se, se miró el partido en Mar del Plata, ¿no? Sí, sí, la verdad que se miró, llegamos para el final porque entrenamos tarde, teníamos el poli a las 9 de la noche entonces bueno nos enfocamos en nuestro trabajo y, y cuando terminamos llegamos para ver el final no algún que otro iba chusmeando por ahí nos iba diciendo pero bueno, es, es, es parte de esto no decirte que no teníamos un ojo en, en ese partido era una mentira Bueno, y, y se festejó obviamente la victoria de San Lorenzo independientemente que todavía les queda un partido a ustedes este, porque ustedes venían haciendo su tarea como corresponde para poder meterse ...en la post temporada... ...pero los resultados del tercero... ...también ayudaron mucho... ...al cual decís vos... ¿no? No, si, ...y es algo que le repetía siempre a, a los jugadores... ...nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo... Eh, ...con algunas situaciones teníamos desventaja... ...con alguna ventaja... ...entonces bueno, lo único que podíamos manejar... ...era el resultado nuestro... Y, ...y me parece que el equipo estuvo... ...estuvo a la altura de circunstancias... ...ganó partidos importantes... ...ganó partidos que tenía que, que ganar... Eh, sobre todo fuera de casa, para que hoy los jugadores eh, sean totalmente eh, un trabajo merecido el jugar postemporada temporada ¿Cuándo empezaron a creer en ustedes? A ver, cuando uno arma un equipo, obviamente que siempre cree en el personal que tiene, y le pone las mejores intenciones, y, y juega a ganar, y juega con confianza, y sabe que son 5 contra 5, pero también cuando uno mira al rival y mira a los demás equipos y ve por ahí que tuvieron más tiempo para armarse, que algunos repitieron jugadores de temporadas anteriores, que ha de obras que volvió a repetir a Horner, que se refuerza con un campeón de Liga Nacional y un excelente jugador como Walter Hermann, que invierte un dinero en, en, en Martín Leiva, independientemente de poner a los pibes, este ve el equipo que tiene San Lorenzo, ve el equipo que tiene Peñarol, digo y sabe que está en desventaja, porque lo hemos charlado contigo, entraron tarde al mercado, estuvieron a una semana de no jugar. este ¿Cuándo fue que empezaron a creer en Quilmes? ¿A partir de qué momento en la Liga? Mirá, Fabi, nosotros interiormente en el club eh, había dos torneos, ¿no? Un, un torneo económico que se lo tenía que jugar la dirigencia, eh, tratando de, de solucionar problemas que habíamos tenido temporadas anteriores, Eh, y después uno deportivo, ¿no? Eh, se, se, se arreglaron los números, se tratan día a día de, de encaminar un poquito eh, mejor las situaciones, y después el deportivo. El deportivo, como salimos últimos al mercado, como tuvimos que esperar, como teníamos un presupuesto muy acotado, eh, realmente el objetivo era no jugar eh, play-out. Entonces, eh, bueno, nosotros... Hasta mitad de año tuvimos ese objetivo bien bien presente, ¿no? Después el equipo empezó a crecer. Me parece que es un claro ejemplo de cuando los equipos van de menor a mayor, ¿no? Nosotros empezamos perdiendo muy, muy feo con Peñarol, eh, preocupando a la gente y, y de a poquito empezó a crecer. Tenemos un equipo muy, muy joven que yo estaba seguro que necesitaba rodaje, que necesitaba que le pasaran cosas buenas y malas para empezar a confiar en ellos. Eh, en ellos mismos entonces bueno me parece que hace un mes un mes y medio salimos eh, realmente nos sacamos la careta y dijimos que queríamos jugar playoff no eh, eh, nos enfocamos en eso y, y tratamos de hacer las cosas para para estar dentro de la postemporada está muy bien está muy bien estamos hablando con Javier javierbiancheli el último pasajero al ingresar a la postemporada sin jugar en la, en la noche de ayer Había cuenta de la derrota de Obras Sanitarias frente a San Lorenzo, eh, 81 a 65, con un gran trabajo de Gavidec. ¿Y ahora qué, Javi? ¿Cómo te preparás para la, para la post-temporada? ¿Cómo toman esto? ¿Lo toman como un premio, como un regalo? ¿Aprietan los dientes más que nunca y van a, a, para adelante? ¿Quieren ganar, quieren más? Sí, eh, te digo la verdad, Fabi, nosotros estamos enfocados ahora en el partido de, del sábado, ¿no? Eh, porque me parece que además de conseguir la clasificación nosotros nos merecemos terminar bien la temporada la, la, la fase regular ¿no? entonces estamos enfocados en eso sabemos que vamos a jugar play 2 conocemos al rival eh, pero no, no queremos eh, hablar ni adelantarnos en esas situaciones eh, tenemos que disfrutar el clásico va tiene un montón de condimentos mmm, despedimos y, y la verdad me siento Eh, orgulloso de ser parte, por lo menos de la despedida, de, me parece el, el hombre en Liga Nacional. Entonces eh, también tenemos que disfrutar esas cosas, tenemos disfrutar del Clásico y, y tenemos que, que disfrutar de, del trabajo que hicimos para, para poder ganar el juego. Bueno, ¿y cómo se trabaja pensando en ese partido? ¿Cómo, cómo, va, cómo analizás jugarle a Peñarol que además... Este, de, de la fiesta que, que pueda haber por lo de Leo Gutiérrez, que será su último partido. Además de eso, este, bueno, es el, es el clásico rival y a ninguno de los goles le gusta perder, por la gente y todo, ¿no? Me parece que va a ser un clásico diferente por esta situación de, de Gutiérrez, ¿no? Y que va a ir mucha gente, eh, como van siempre, pero va a ir gente de Quilmes por, por, para festejar que, que estamos clasificados, Y va a ir gente de Peñarola a despedir a, a su símbolo, ¿no? Eh, nada, se trabaja enfocando eh, el trabajo que hace el equipo, tratando de sacar ventajas eh, donde podemos, de potenciar lo que venimos haciendo bien y disimular lo que estamos haciendo mal, ¿no? Que, que bueno, por eso no, no también tienes el premio de, de jugar play-off. Eh, me parece que esa fue una, una de las grandes virtudes del equipo reconocer sus limitaciones está muy bien, está muy bien imagino que has hablado con el presidente con Pablo Zavala, ¿no? sí, sí, sí nos mandamos un par de mensajes anoche eh, bueno, también contento, ¿no? porque como te dije el, el torneo económico eh, también es importante y, y acompañarlo con resultados eh, también está bueno Y recordemos a la gente que, que vos estabas en el equipo Pero estabas en otra función, ¿no? Que independientemente de que ahora sos el entrenador Del, del equipo profesional este Bueno, sos hincha también del club Sí, en mi casa hoy eh, hoy revisando unas fotos No sé si si la viste en Twitter Tengo una foto con, con Sebastián Shinobili De hace 27 años compartiendo Con pelo, aquí. con pelo, con pelo Con pelo, sí, eso es lo más extraño Con pelo de los dos, porque no, no No solo yo soy el pelado, ¿eh? No, no, estamos todos en ese camino ya. Y, y bueno, entonces me, me ponía a pensar todas las cosas que pasaron, ¿no? Y Quilmes es mi casa, es mi club, jugué todas las categorías, dirigí todas las categorías. Y para mí ese momento también es especial, ¿no? Eh, eh, el volver a dirigir, a dirigir mi club y, y disfrutar de este momento. Está muy bien. Bueno, Javi, felicitaciones por, por esta clasificación. Eh, que quizás hace un tiempo atrás era impensada eh, a seguir trabajando nos estamos viendo mañana para el, el plata si Dios quiere para la despedida de Leo Gutiérrez también para ir despidiendo de a poco los últimos partidos de Luca Vildosa porque la otra la otra pata de esta historia también en, en menor medida en segundo plano como quiera llamarle es que también estamos disfrutando los últimos partidos de un tipo con, con muchísimo talento como como Luca Vildosa ya que se va a, a jugar al Vasconia ¿no? Sí, sí, tal cual. Van a ser uno de los últimos partidos que lo podamos disfrutar de Luca. Entonces, bueno, la gente de Quilmes también también va a ver eso. Te mando un abrazo enorme y felicitaciones, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Fabio. Un abrazo muy, muy grande y, y gracias por estar siempre como lo estuviste vos. Abrazo enorme. Javier Bianchelli, el técnico de Quilmes de Mar del Plata. Quilmes es el sexto pasajero.